Querido padre, sé que estás en algún lugar de la ciudad y que pensarás que ese hijo que abandonaste aquel día ya ni existe. Pues bien, aquí estoy y con la misma nostalgia que me produce la lluvia y que siento siempre por esta misma época cuando escucho la publicidad para el Día del Padre un día de alegría para muchos y una gran pena para otros, que como yo, somos huérfanos de padres vivos. Siempre quise escribirte, cuando pequeño, con rabia, porque sentía envidia de mis compañeros cuando hablaban de sus papás. Cuando hice mi primera comunión, Le pedí mucho al Niño Jesús para que te regresara a mi lado. Pero tú no apareciste. Fue mi gran decepción. Lloré en silencio toda la noche. Cuando terminé bachillerato, luego de superar una gran crisis, cuando por rebeldía, o tal vez por llamar tu atención, me dejé llevar por el camino de la droga y el vicio, pero que gracias a los consejos y lágrimas de mi madre, logré volver al camino correcto. Conseguí mi primer triunfo. Y nuevamente tuve la ilusión de estar contigo y mostrarle con orgullo a todos mis compañeros que yo sí tenía un padre y un amigo a mi lado, pero nuevamente tú no llegaste. Seguí luchando... Solo, con la ayuda de mi madre, quien sufría y trabajaba para hacerme un profesional, y tratando de olvidarme para siempre de aquel padre que un día me había prometido que nunca me abandonaría, pero que sin embargo esa promesa no había cumplido. Al fin logré coronar mi carrera y orgulloso te busqué para que compartieras conmigo ese gran triunfo, Nuevamente me defraudaste y me demostraste que yo no representaba nada en tu vida. Han pasado los años, hoy soy padre y no entiendo cómo pudiste desprenderte de mí. Para mí este hijo es lo más grande que Dios me ha dado. Mi madre murió hace poco. Y ya no logro disfrutar esa dicha de tenerla conmigo. Pero yo sigo pensando en ti. Por eso te escribo. No no para reprocharte lo que has hecho. Sino para darte las gracias. Porque me diste la vida. Y porque supiste escogerme una madre que fue capaz de sacarme adelante. Y enseñarme a amar. Amar. Y a perdonar. Por eso hoy viejo. Quiero decirte. Feliz día del padre.